El lujo es la hora pulenta, dijo y me conquistó. 11 minutos para las 3 de la tarde seguimos aquí en la hora pulenta. Tenemos un mensajito de Matías Pajarito, sí. eh, bajista y multiinstrumentista de un montón de bandas. Dice, comenta, baterista, eh, tecladista, de todo. De todo. Sí. Comenta que eh, le gustó mucho el disco de Hernán, Opus Dei Untemon, y dice, yo lo fui a tocar a dos guitarras con Hernán, ahí con ustedes, y me acuerdo que llevé a mi peque es esa verdad, Es verdad, es cierto. Es cierto, cierto ¿no? Sí, sí, Así que le mandamos cierto. un saludo ahí a Matías, eh, gracias por escuchar. Eh, bueno, empezaron las, <risa> empezaron las clases. Empezaron las clases. Y para los que yo tenemos... para mí es algo ajeno. O sea, soy, o sea, ajeno hace mucho es. dejé de ir a clase de yo y todavía no, no va a clases nadie que dependa de mí. Claro. En mi caso... Vos entraste ya en la segunda categoría. Ya entré en la... en Sí. Bienvenido. Entré en la vorágine club. esta de las clases. ¿Qué onda eso? Porque es rarísimo. Porque de repente te das cuenta que... Aclaremos. Primer día sí. de jardín para el pequeño Salvador Estrasburguer. Sí. En realidad ya, venía en sala, ya había estado en sala de uno Ah, había estado en sala... ¿Existe sala ¿Sale? de uno? Eso es lo que yo no puedo entender Eso es rarísimo, dentro no, no, de poco no, no, las madres van a ir y dejar la panza en el jardín mientras antes de, de, de, de parir ¿Pero po? pero sabes que sala de uno no es la primera? ¿Cómo no, que no? no. <risa> uno, no, no, no, no, no. Hay, no hay nada antes de uno, no existe la no, sala de cero no, no, no, sala de uno no es la primera Pero lo, antes de eso están los ejercicios de ir a nadar a la pileta no, Sí, no, más no. o menos sí. Hay una guardería, está sala blanda Y... <risa> no, yo te cuento, yo te cuento A ver, por favor Las salas oficiales, sí, es sala de uno Pero después, antes sala de uno Cuando, lo, cuando los nenes todavía no caminan y se están queriendo caminar y se caen sí. Y se tropiezan Hay una sala que es como esta Se llama la blanda Que está que, toda acolchada ¿no? ¿Es como el golpe blando? Es como un golpe blando, <risa> como, un golpe blando, como, un golpe blando. como si fuera todo lo que es el adjetivo blando Usado para un montón de cosas sí. Bueno Eh, es parecido a eso Y ante eso Está la famosa guardería Que es directamente Guardar un, es, es Tener un bebé que Tenerlo ahí Que son lockers o de... sí, Más o menos En sala 1 Lo que tiene es que ya hay actividades Hay actividades Hay cuaderno Hay cuaderno. hora libre hay, hora... ¿Hay, recreo? hay hay recreo Hay recreo hay, hay cuaderno de comunicaciones es, Hay actividades. Me, personalmente me parece un exceso. sí sí Es como como ponerle un suéter al perro, digamos, es, ese tipo de, de, de eso Pero entiendo que los padres trabajan y necesitan sí. dejar a, a, su, <risa> a sus niños en, en, en manos de alguien. Claro. No, claro, claro. A mí lo que me sorprendió, a ver, yo, yo sabía de existencia sala de 2 No no sabía que existía sala de uno. Me entré ahí cuando llegamos a Salvador. Dijo, no, no, pero Salvador ya está en edad de sala de uno. Caramba. Y entró y tiré sala de uno con dos maestras jardineras sus compañeritos, todo, que ahora cambiaron las maestras jardineras, son otras ¿verdad? o sea, tuvo que cambiar de maestra jardinera porque... sí, sí, pero eso es, que se vaya acostumbrando le va a pasar toda la vida, no, pero... las mujeres pasan <risa> las mujeres pasan se vaya acostumbrando claro. de chiquito y a mí lo que mató es, si vos pensás, sala de uno 2 3 cuatro, después preescolar que es la sala de cinco, ¿no? sí. son cinco años sí. es un secundario eh, más o menos, solo sin la parte de, de, de aprender muchas cosas <risa> Bueno, no, pero aprenden. Aprenden a leer, supongo. No, no. Eh, no, no es la sala de uno, pero más adelante. En sala de cinco supuestamente aprenden a escribir el nombre. Bien. Pero pero igual hay, hay un montón de actividades. Eh, aprenden cuestiones conductuales, ¿no? Como no no hay que morder al otro porque te sacó un... Cosas que la verdad que nos vienen bien. Sí. Porque viene educadito el bien. pibe. Está bueno eso. Pero me mata lo de eh, la idea de que haya cinco años. O sea, él empezó en la vorágine esta eh, educativa... Ya, y hasta está, ya, 17 años, eso, ya está dentro el sistema, eso Me mata. Ya, ya no va a salir más. O, o sea, o sea, hasta lo hasta el jardín, el... después poner la primaria, poner la secundaria, sí. después a la facu, a laburar y así hasta <ríe> ya está, ya está, hasta la tumba. Se está. La facultad. ir corriendo y dar un abrazo claro. por Sí, por eso mí también. La facultad de última eh, es el, es electiva, yo no la cuento como sistema educativo porque uno le uno bien, la es cierto, elige, uno la Pero la secundaria es obligatoria. Sí. Entonces estamos ya está entró una situación de obligatoriedad en su vida, de co cosas cotidianas. A mí eso me impactó un poco, pero bueno, igual la pasamos bien, la pasan bien en... Otra vez están cantando canciones de topa Por pues, decirlo un cassette todos cantando un chabón topa Te cuento, es un chabón que canta Mira, Para nenes <ríe> Y todo eso Pero bueno, nada, es, es todo un tema ¿eh? Eh, Toda la, la parafernalia del jardín Y tienen, uh, por ejemplo, que llevar Me dijiste, cuadernos sí. de comunicaciones ¿Qué más qué más les sí. piden? ¿Cuál es la lista de materiales? Porque yo sí. me acuerdo cuando iba al colegio Que todos los años iba y me decía Mamá, tengo que comprar sí. todo esto mi vieja me decía ¿Qué? Sí. Sí, sí es así eh, hay cosas individuales y cosas colectivas que son Caramba. para toda la, la clase por ejemplo hay que llevar cada tanto un litro de agua que se compar o dos litros se comparte eh, yogur eh, vasitos con, con agua también eh, no, van a mis cigarrillos todavía no lo esperemos <risa> eh, <risa> eh, también este mudas de ropa porque lo cambian ahí también eh, ¿Qué más en, en, cuando había sol, Iban en mallita y jugaban con agua en la terraza, así que eh, todo eso lo que era, lo de sandalias, zapatillas, Bien. todo, todo, Bien. todo lo que, y después al final, de, el año pasado nos dieron un video con todos los, y una carpetita con todos los, los trabajos que había hecho, así, ponerle pinturas así, hechas así como si fuera Pollock, sí. pero mucho peor, algún ¿no? día van a valer millones, pero bueno, ¿Te veo lejos de eso? Yo estoy lejos de eso, Te sí, ves. todavía. Sí, sí, sí. Con, ánimo, Pero, ¿Con ánimo de que se mantenga lejos no, en, no. En, lo, en lo inmediato? Sí, no, no no hay planes ni remotos, <risa> ni, lo ni remotos, no, no. ¿Pero tenés una sobrinita? Tengo una sobrina, sí. ¿Qué es más? lejos, entonces no puedo compartir ah. estas cotidianidades. Y no ah. creo que vaya a Sala de Uno, porque allá donde vive ya no debe haber Sala de Uno. ¿Dónde una. vive? En, eh, Bernardo de Irigoy, en provincia de Misiones. Ah, es lejísimo. Ahí sala de uno es jugar con las ovejas y los chanchos <risa> en, en, la, en la chacra. Sí, sí. ¿Está en una, en una población rural? Eh, está en las afueras de, de la ciudad, sí. Es una ciudad fronteriza con Brasil, de esas que tienen una avenida y sí. cruzas. Y decís, ahora estoy en Brasil. ¿Ah, sí? Ahora estoy en Argentina. Ahora estoy en Brasil. Ahora estoy... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se hace eso? Sí. Mirá. Mucho contrabando y esas cosas. Claro, claro. Sí. Bueno... Ella todavía no contrarontera. No, todavía. todavía. todavía no. Ya va a empezar a, a pasar cigarrillos y electrónica. Bueno, ya se conocerá con Salvador. Sí, seguramente. ¿no? ¿Cómo se llama tu sobrina? Coral. Coral. Bueno, sí. Salvador y Coral. Bien. Eh, en algún festipulenta puede aparecer Coral, ¿no? A lo mejor ¿no? también haciendo pogos juntos en el futuro. <risa> eh. Así que bueno. Bueno, bien. esta fue la experiencia, el arranque, de las clases. Eh, felicitaciones. Sí, sí Un me, beso me también estoy... a Salvador y a Caro, por sí. favor. Me estoy recibiendo de padre con